Eh, Adrián Suren del Sol, un amigo de la casa que ya lo hemos sacado anteriormente ¿Cómo andas Adrián? Bienvenido Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas Pau? ¿Todo bien? Para mí sos Suren siempre Sí, sí, Suren sí, Es sí. raro decirte Adrián, es como si no. te estuviera retando Claro, sí <risas> Suren, mi segundo nombre Bueno Suren, estamos hablando acá con Eli Becaria justamente porque antes de hablar de este de este programa que va a ser el fin de semana Vos venís organizando eh, también un evento relacionado a, a la cuestión del esgrima que la verdad que ha crecido muchísimo en Santa Rosa Sí, en agosto vamos a hacer el, el torneo de veteranos, pre-veterano y veterano, un torneo oficial Eh, la cuarta fecha de, de los torneos son cinco fechas, así que la cuarta fecha vamos a tenerse acá en Santa Rosa Qué grande, qué grande es la primera sí. vez que se va a estar realizando eh, algo Un así torneo, en la ciudad sí. Un torneo de, ese, de esa magnitud, sí eh, en la primera vez eh, y, y más o menos eh, bueno, eh, ya eh, tienen dónde lo van a organizar eh, eh, más o menos, cuánta gente pueden llegar a esperar que vengan eh, Estamos estamos eh, organizando el lugar, todavía no está confirmado pero bueno, Santa Rosa es eh, es la fecha del de, 14 y 15 de agosto eh, cuántas personas estarán participando alrededor de 40, 45 esgrimistas eh, en todo el torneo sábado y domingo eh, las tres modalidades, espadas, floretizables eh, ambos sexos eh, así que bueno, y la categoría veterano y pre-veterano Hola Adrián, buenas tardes. Eliana te saluda. Hola Eliana, ¿qué tal? Te consulto, ¿solamente de la provincia de La Pampa se pueden presentar? No, este torneo, eh, vos me estás hablando del torneo. Sí, ¿eh? sí, sí, exacto. El, el torneo es un torneo nacional Bien. y que se presentan todas las provincias, ¿sí? participantes de todas las provincias Bien. y se van a rankear y son cinco fechas en el ranking nacional. son eh, Donde se rankean para ver quién son, los primeros lugares eh, para torneos internacionales torneos de eh, sudamericanos de veterano y pre veteranano el que mayor portaaje tenga durante esas fechas de, de ranking eh, van a, a representar eh, el país en otros torneos internacionales bien perfecto suren como cómo es el tema de cómo surge esta idea de, de, de llevar a cabo este torneo que que van a estar rankeando a nivel nacional Sí los los participantes y el presidente de la federación de veteranos eh, lanzó una convocatoria si alguna de las provincias del interior o o, o cualquiera cualquier provincia fuera de las que siempre hacen lo, los torneos y las competencias querían eh, ser parte de de sede es la sede y bueno yo eh, rápidamente eh, fui a hablar con la secretaría de deporte. Eh, y, y hablé con, con los chicos de la federación de veteranos que me interesaba y bueno eh, charlamos y quedamos en la fecha de, de agosto que era fin de semana largo por ahí esa fecha nos iba nos iba a servir a todos totalmente eh, bueno y con respecto a este a este programa que, que va a venir este fin de semana también cómo surge? Contanos un poco y si eh, van a estar eh, eh, compitiendo o van a estar aprendiendo las tres modalidades o, o, o en espada, como venían hasta ahora acá. no Este fin de semana vamos a estar trabajando, es la, eh, el sábado vamos a hacer una introducción, inclusive con alguno de los chicos de, de la escuelita, eh, de Esgrima, eh, vamos a hacer una introducción de las tres armas, sí, claramente, eh, para que conozcan, le vamos a hablar sobre los, los beneficios que trae el deporte... Vamos a estar hablando sobre las tácticas técnicas sí eh, algunas reglas las muchas de las reglas del deporte eh, y por ahí el domingo vamos a a por ahí vamos a intentar que ellos presencien qué es un deporte que es el deporte en sí dentro de los trajes con las espadas así que va a ser un taller muy interesante eh para esta para estos profes que se están sumando en las localidades de menos de mil habitantes eh ya que Eh, es un, un avance y es muy lindo llevar varios deportes a esos lugares eh, el año pasado Puelches estuvo eh, con un equipito un grupito que sigue este año eh, y estamos seleccionando a algunos de los alumnos para que puedan competir también eh, nacionalmente, así que estamos intentando integrar y a esos lugares y a esos chicos que por ahí tienen menos posibilidades de competir de este tipo de deporte. Eh, ¿suren en qué en qué pue... en qué localidades so... en qué otras localidades hay además de Pulche, me mencionabas Pulche, no, hay claro, otros más? Que eh, Tubal, sí, está Tubal, vienen muchas localidades, sí. Eh, sí con Con certeza, no te podría decir, pero vienen muchas localidades, muchos profes de otras localidades, de menos de mil habitantes, para Hola. la preparación, no solo del esgrima, sino otros deportes también. Suren, eh, ¿te acordás más o menos las disciplinas que se van a, a estar desarrollando? Eh, Bambinton, eh, tenis de mesa, esgrima, eh, sabes me quedan dos o tres. ¿Tiro puede ser? Tiro adaptado, sí. Sí, sí. Y mal... arquería, claro, arquería y tiro sí. Y, eh, eh, ahora puede... no recuerdo bien. ¿Levantamiento olímpico y lucha también puede ser? Lucha también, sí sí. sí, sí. Y con respecto, bueno, eh, si son varias las localidades, si no si no estoy mal informada, creo sí. que 42, ¿no?, con menos de mil habitantes sí. era eh, donde se van a estar desarrollando. Sí, eh, sí. Y con respecto a eh, los, prof, los los profes para cubrir tantas eh, actividades, eh, ¿van a estar haciendo alguna capacitación o, o tienen todos los cupos ya eh, no, cubiertos? No. Eh, nosotros vamos a, bueno, por lo menos en la parte del deporte de esgrima, vamos a intentar eh, exponer el deporte y si muchos de ellos deciden por, por seguir por querer aprender el deporte de la esgrima porque por ahí no todos quieren eh, no eligen el deporte eh, con las localidades que elijan el deporte eh, vamos a estar trabajando durante todo el año bien sí sí y en esta y en este encuentro de este fin de semana en dónde se va a estar realizando vamos a estar en el polideportivo el, el sábado y el domingo vamos a estar en el estadio municipal Uy, qué lindos lugares también para poder practicarlo y demás, ¿no? Sí, sí, hermoso. Eh, eh, Suren, eh, ¿cómo, ¿cómo es el tema de... Eh, de bueno, ¿cómo siguen ustedes? Eh, ¿Siguen ahí en el Club El Fortín eh, preparándose? Sí, estamos en El Fortín, eh, en la calle Centeno 252, estamos preparándonos, estamos con diferentes grupos, grupos eh, que diferentes categorías, ¿sí? El martes y jueves a las 18 horas hasta las 20, estamos preparándonos para los torneos, para aprender, para jugar, sí porque no todo es competencia, sino también por ahí algunos quieren ir a jugar, a aprender el deporte y, bueno, bienvenido. Suren, ¿cuál es el rango de edades que puede participar de estas disciplinas? Mira, hoy en día tenemos en la escuelita, tenemos hasta de 5 años, hasta 58, tenemos 56 años, tenemos alumnos, tenemos diferentes edades, 18 hasta una alumna de 56, eh, 6 años, 5 años, 13, 14, 12, tenemos 10, 12, 13 chicos adultos, Eh, participantes con diferentes edades. Bien, bien. ¿Hay algún límite de cupo para que se puedan anotar o no? Por el momento no, por bien. el momento tenemos varios cupos, sí, bien. tenemos cupos todavía disponibles. ¿Y hasta cuándo se pueden inscribir? Todo el momento, cuando ustedes desearan se pueden inscribir, bien, lo vamos que... a estar esperando, eh, y bueno, nosotros le vamos a, a, a favorecer los, los materiales para que puedan entrenar, se lo vamos a prestar, así que, eh, ropa deportiva y después también eh, pueden ir a probar, a conocer el deporte y bueno si eh, se quedan, les gusta le vamos a, a dedicar todo el empeño eh, Suren, bueno, esto va a ser eh, sábado y domingo, pero me imagino claro, que domingo. la idea es, es seguir eh, haciéndolo en otros lugares o a medida de la cantidad de gente que se vaya eh, anotando en cada deporte ahí es donde van a decidir eh, dónde se van a desarrollar claro el programa bueno con especificidad de del programa bueno tendría que estar con con la dirección, pero nosotros tenemos destinada a que todo el año vamos a estar haciendo talleres capacitaciones para para los profes que decían el deporte que elijan el deporte claro. eh durante todo el año bien eh aparte que... en... sí perdón ah, perdón sí en las diferentes localidades por ahí vamos a estar vamos a hacer de capacitaciones no solo acá en santa rosa nos vamos a ir al interior también a claro. hacer las capacitaciones. Totalmente, totalmente. Muy importante eso. Sí, eh, sí. Mañana, ¿a partir de qué hora eh, puede ir la gente, inclusive, a acreditarse y demás? Eh, a las nueve de la mañana vamos a estar Bien. En, el, en el estadio en el Polideportivo. Perfecto, perfecto. Eh, Suren, bueno, eh, y con respecto al, al torneo que están organizando vos específicamente ahí con Esgrima en, en agosto... Eh, sí. tenés alguna expectativa de, de poder meter también en el torneo alguno de los alumnos que están ahí con la disciplina pasa que son mayores de 40 años eh, tenemos algunos algunas participantes mayores de 40 son el sexo femenino eh, por ahí no tenemos masculino tampoco así que eh, si ellas quieren si sí, estarían si están en condiciones y desean Sí pueden participar y sí, no habría ningún tipo de inconveniente pero hasta ahora eh, habría que esperar eh, unos meses más. Eh, bueno, y me imagino que ya eh, con el tema de las medallas y todo eso, eh, ¿cómo lo van organizando eso? ¿Están trabajando en conjunto con, con deportes de provincia, de la municipalidad? Sí, estamos haciendo un trabajo en conjunto con la provincia y la municipalidad, viste por ahí las medallas, el lugar, eh, la higiene todo lo que es eh, la parte de, de salud, también tenemos que tener un médico, así que todo todo va eh, en conjunto Claro bien Suren, muchísimas gracias por esta comunicación, nos vamos a estar comunicando también más llegando cerca del evento para para seguir viendo ahí cómo van ultimando detalles, te agradecemos muchísimo Bueno, sí, muchas gracias Gracias Suren, hasta luego